Para las antenas, y e s t é r a t e de lo que pasa con tus artistas c a n d o hay t o n Esto es Info Music. Anuncian Bloodshot 2. La productora de MG Entertainment concretó una alianza con Sony y confirmó que la parte 2 de la película sigue en pie con Vin Diesel como el soldado resucitado mediante nanotecnología. Aún no hay fechas ni elenco. Info Music Soy Britney a Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a f m o k c l Info Music Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.